¿Cómo estás? Muy buenas tardes Una tarde como esta ahí al principio Una tarde como esta en un barrio como este En una bicicleta como esta En una melodía como esta Enhebrando canciones como las que vendrán Enhebrando historias como las que imaginamos O sea, la vieja química radiofónica. 93.5 es el vínculo. Vengo de lejos, soy Carlos Bonano. Y con la palabra como excusa, como tantas veces, con la conjunción de una fecha y de algo que termina, y de algo que necesariamente debe empezar, la ficción, la imaginación. Ajá, la parte más difícil. que fuera el micrófono, me sale mejor. Dejemos a los que saben. Bueno, bienvenidos, ¿eh? La tarde está servida. Cambiamos completamente de sonido. Cuestión de cambiar o creer, cambiar o creer, cambiar o creer. Axel Krieger, otra historia. En medio de mi cráneo hay una gran serpiente. Mis ojos son sus ojos. Los dientes son mis dientes Y tengo las orejas de un caballo salvaje ¿Dónde está dónde va de dónde viene? Mi cuerpo es su carruaje Que las conozco un poco afuera tanto vivir en cualquiera Calentando la tarde, calentando algo así como un espectáculo sonoro. Justo encima de la frente siento el alito voraz de mi chimpancé caliente, impaciente por bailar. Esa es la elección, esa es la posibilidad O acaso podríamos asustarnos de nosotros mismos Que salga la fiera clima entonces porque hablar en primera persona a veces es abrirle la puerta a este tipo de acordes, ¿no Jairo? ¿no Salsano? ¿te abrí alguna vez de la dupla Jairo y Salsano? Tocan el pelo. Mario González, se besan, los dedos, se besan las manos. Daniel Salzano. Los enamorados inventan proezas, desatan pasiones, murmuran promesas, adoran la vida, comparten helados, los enamorados. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado ocupan el mundo, se prestan el alma, los enamorados, evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos, los enamorados. Zijn cuerpos sagrados, oigamos el himno que cantan callados, no me dejes nunca, no me dejes solo, no me dejes. We apretado, decime amor mío, decilo de nuevo, te quiero, te quiero que el mundo se acabe y een de nuevo.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 En al final estallan, se apuntan, se juegan, se afloran, se abejan, se abren, se cierran, se bailan, se juran, se viaban de lengua, de ojos, de lado. Se acunan, se miman, se doblan, se triplan, se llaman, se citan, se loban, se luran, se celan, se adoran los enamoran. Es el último día de verano Y la ciudad son dibujos agazapados en el horizonte Rojos que retrasan el desvelo del otro La teatralidad del malestar El oficio de titiretear la propia máscara O el abandono contrario en una cinta sin fin Multiplicando excusas Entreteniendo razones nunca dadas a tiempo De bar, queriendo cambiar la huella Otro bar más, otro mostrador Y la misma hilera de botellas Nunca soñó por la puerta de ese bar Entraría una mujer tan bella Miriam entró al Hollywood Música sonó, luces de baile giraron En su aturdida cabeza Ella lo miró, fuego pidió Hoe terminó charlando con el ella en su mesa? Miriam entró al Hollywood Y se sintió bien, mejor que bien Apuro, puro en che si al polivuco conto diez. se besaron en cámara llena, la tarde se fue, viernes invernal, las luces del centro se encienden, miren entró al olivo Bolívó, la tarde se fue, viernes no invernal, las luces del centro se Olive. El podrá romper rubores y distancias, rodeos y caminos sin lugar, el radar que indica el paso ha señalado la escama del pulso y la escena niega la entrada, estamos siendo y el preludio borda barandas de nubes aguantando las ganas de llover. que conduzca al dorado hay quien sueña con las fuentes de la eterna juventud hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado y quien sueña con la alquimia que haga del vicio virtud pero yo que no pretendo Fortalezas ni fortuna, solo un sueño soñaría. Entre un mar de girasoles buscaría un giraluna, que velara y desvelara. Cada noche la otra cara de la luna. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira, gira, luna. gira, gira y mírame. Gira, gira, gira luna Gira, gira, gira luna Gira, gira y mírame Hay quien sueña con el trueno De la caja de Pandora Hay quien sueña con el rayo, Redentor del santuviar Hay quien sueña con olimpos Donde no entre el mal de aurora en wie snuiter met Andries, maar snuiter niet met mij. Maar ik ben niet zo'n snuiter. Maar ik ben niet zo'n snuiter. Maar ik ben niet zo'n snuiter. Maar que cada noche la otra cara.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 Hay quien sueña con cruzadas Contra en warings. E y quien sueña con van en la meca celestial Pero yo que no pretendo Fortalezas ni fortuna Solo un sueño soñaría Entre un mar de En Buscaría kent zwaaien van Que contraintielen en warings. Cada noche la otra cara De la luna Gira, gira, gira luna Gira, gira, gira luna Gira, gira y mírame Gira, gira, gira luna Gira, gira, gira y luna Y hazme me ver elas de luna Gira, gira, gira luna Gira, gira, gira luna De la cara de tu cruz Gira, gira, gira, luna, gira, gira, gira, luna, gira, gira, y ira, Es el último día de verano, y el escribiente ficha rastros ajenos en la manada del devenir, en el agolpado gesto que no es, que no desata madeja alguna de cabellos, ni botones de expresión, que dibuja hoyuelos en la sombra indicada de lo no tangible, lo anidado en la sombra. horas en un sillón o en los bancos de los parques, sintiendo esa música del corazón que rompe el estómago en mil partes, el que espera muere en la espera muerte, bordes de silencio y de soledad. rumiando mil planes imposibles, como un preso antes de la fuga, quemándose todos sus fusibles, el que espera sufre y se fustiga, tomando un caballo, dominando el fallo, el que espera muere para revivir. Mares, para ver si uno moja o es mojado, llegando solo para comprender que el futuro yaase en el pasado. Se si acabó la espera, esta es otra era, donde todo cambia, pero es.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 de bordes de silencio y de sol El campo de sucesos será esa soga acostumbrada al exterior, la faz con cimientos contrarios, escribiendo un no como seña, santo y seño, ententellada, en batalla prometida, en cadencia duradera, en texto proyectando embates entre el espacio, una imagen remitida al film de la desganada trama bullente. de la pantera que duerme porque su presa está segura en un corner de habitación, donde telas de húmeda reacción urdieron su milenaria trampa mujeril. No habrá un músculo libertario actuando a tiempo y el impulso de la devoratriz se acomoda en una línea plana de chispa y pupila. Después de un concierto, tu reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. cántame una canción al oído que sirvo y no pagas, solo canto si tú. Me muestras Que es verde la luz De tus ojos de ik Loco porque me diera La llave de su Dormitorio Esa noche canté Al piano del amanecer Ik mi repertorio No quiero beber, de me acuno entre sus mantas. y soñé con sus ojos de gata. Pero no recordé que de mi algo esperaba Allí ya no está. Me dijeron que se mosqué, porque me emborraché y la usé como almohada. Comento por ahí que yo era un chaval ordinario. Pero cómo explicar? Ik me vuelvo vulgar al bajarme de cada een pero cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada... el último día de verano y no es el espanto de lo perdido ni el desgajado construido lo que acecha sino la manta del sinsentido abrigando el próximo cometa de lucidez con paradero desconocido es la hiel de los días es el ladrillo certero de los ademanes juntando años como vacío entre rasgos conocidos so tegen ons, el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor, temor. Ya. ¡Yeah! Good El último día de verano Y el pliegue del tiempo es lo que sopla En la cavidad del calor Que se va olvidando Y las caras que han formado el continuo de los días Desvanecen la certeza La rayuela de vereda La escapada adolescente hacia el mañana La vomitada infancia La tan temida muerte La tan ignorada vida Solo pueden conformarse con arremolinar ecos Dichos por imaginar no hay tiempo no hay hora no hay reloj no hay antes ni luego ni tal vez No hay lejos, ni viejo, ni jamás En esta olvidada invalidez Si todos se ponen a pensar La vida es más larga cada vez Te puesto mi vida una vez más A ti no hay durante ni después Deja, no lo repitaan Nosotros y ellos, vos y yo Que nadie se ponga en mi lugar Que nadie me mida el corazón La calle se empieza a incomodar El baile del año terminó Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez me dijo mi abuelo que tal vez Su abuelo le sepa responder Si el tiempo es más largo cada vez Discrepo con aquellos que creen Que hay una sola eternidad te crean de toda soledad, se engaña quien crea la verdad. Acá no hay tanto, no hay tongo ni engaño, aquí no hay daño. Kaduurt cien jaar. Voor fin einde el tiempo, aunque no hay een mango. estoy llorando, estoy me acostumbrando, se Ik el año, se pasa. se Ik ben hier aan het lachen. Ik ben het Sentado en el campo, como se casa, el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas, con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado. Se va acordando, se acuerda soñando. Por eso te pido una vez meer zal zijn. Ik weet puede ser niet meer het niet meer het niet Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez. Es el último día de verano Y la celebración será pospuesta En tanto el paño, el lazo, la miel No se resignen al entendimiento mecánico del ansia De las garras Desveladas en pos de la vociferada desnudez ¿Podrá lo negro fundir en blanco? ¿Podrá el reparo ser delirio? ¿Podrá el hecho... Anticipar lo audaz Quise hacer la canción del panfleto Un soneto de la decepción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 Het is een vals, het is een vals, no een lamento. Een momento in tu nombre, mujer. is het tiempo de treinten caricias En los giros van de la tarde, En je ogen van Viena en hungría, de Galicia en Mapuche en verdad. Qué verdades son las tonterías, tus pestañas son mi tempestad. Zara llevo, Zara llevo, que a a suelteza imperial, haz que la Serbia toda le sirva y el cañón marque bien el compás. que mi amada vaina proserosa, en su ombligo la osa mayor, en su símbolo van las seis marinas y después va la flecha de Orión, y mi nombre no es el guardo, que dominios no tuve jamás.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 Y la luna la moneda del mar. Yo juré tus heridos secretos en las nalgas del amanecer, y aquel faro en la isla de lobos, ya me dio la razón otra vez. No es el faro, ni es la isla, son los lobos que atispa mi ardo. Porque sobre mi cuello vencido, tu famoso meñique posó. Una patria, no tengo una patria, y Patricio no pude nacer. Pero tengo el país de tu beetje y mi rojo beetje een Es el último día de verano, acto crepuscular del entusiasmo, palabra caída al vacío, fruto que tiñe su después, oxidado en el aire. Palabra que no se hace hueco, nido. Es el último día de verano y pasa, como cosa que hace el tiempo, como tren en pueblo solo, como novedad en un rostro acostumbrado a la ironía. Ik heb entre el olvido Ik la memoria entre la Ik heb el sudor Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria kans. Ik heb een grote kans. Ik heb een grote kans. Ik ni los ladridos de los perros, ni la quijada del niets, que no te den niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, las amapolas de París. Te engañas, si me quieres confundir. Esta canción desesperada no tiene orgullo ni moral. Se trata solo de poder dormir sin discutir con la almohada. Donde está el bien, dónde está el mal. La guerra que se acerca estallará mañana lunes por la tarde y tú en el cine sin saber quién es el malo mientras la ciudad se llena de árboles que arden y el cielo aprende a envejecer. A defender el pan y la alegría, y zal ahí para que sepan. Absolutamente fuera de la zona de confort de Cuba. A propósito de veranos que terminan. Y la contracara de lo que termina es lo que alguna vez fue un verano, una canción playera. También lejos, ¿eh? ¿Cómo era esto? Cada vez que te veo. Me acuerdo de esos tiempos con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Meraba vamos <muchas> nada eva. Meraba vamos nada eva. Meraba vamos nada eva. Mala ma eva vamos ma. Te veo. Y es lo único que tiene por decir, pero está bueno. Cada vez que te veo. Cada vez que te veo. Doña, la pelota se fue al baldío del lado, Doña. que era todo lo que tenía por decirte, lo dije hace un rato, saludame Galemire. Jorge Galemire, Montevideo, 1953. cantautor que tuvo varias etapas en su carrera y esta es la última volviendo a las raíces netamente acústicas Jorge Galamire es loco que Cuando quieren volver a las raíces, vuelven a este formato chico, ¿no? De... un par de instrumentos y voz. Afortunadamente lo hacen. ¿no? Porque las... las parafernalias estéticas que tuvieron las canciones originales quedan viejas con la novedad. El ABC sigue sonando moderno. se debe estar cumpliendo un año de la partida de Macunaíma, y nunca viene además, ¿no? Atilio Duncan Pérez Macunaima Los aviadores no tienen miedo de montarse al lomo de las nubes, aunque después se rompan la nariz contra el pavimento. Los aviadores, manejadores de pájaros plateados, donde el cielo y la tierra no son nada o son la misma cosa, esconden las lágrimas debajo de una bufanda que una muchacha tejió en tierra. era el Cafcarudo suplente y entró al disco cuando no pudo ser la grabación de Eduardo Arnojanz Los Cafcarudos es esa banda superbanda uruguaya con Walter Bordoni el Dino Charlo, Alejandro Ferradás y Tabaré Rivero que puestos en paralelismo de este lado del plata sería algo así como Gieco, el Indio Solar y ...en Goldín... ...no sé... ...no hay mucho para él, ...pero es algo así... ...y... Makunaima era... ...como decir... ...Beto Satrani ...y Beto Satrani hizo... ...este tema hace muchos años... ...con Charlie García... ...aunque todo sea... ...parte de un mal sueño... ...una excelente canción... pocas veces rescatada va a ser un girán Oscar Moro y el Beto Satraña hacían este disco y lo llamaban el genio bicolor ahora otra de García en uno de sus tantos esplendores mucho tiempo atrás en vivo De su vida menos difundida Porque en esa época Cada dos o tres años García tenía Un estilo completamente distinto En esta época era el rock sinfónico La máquina de hacer pájaros Los rumores dicen que era dedicado a María Rosa Llorio este tema ...pero es demasiado tema para estar dedicado a una persona... y se juntaban por su jeco y la máquina de hacer pájaros o sea su generis o sea Nito Mestre que es el que llevó adelante buena parte del tema ¿Vamos más acá? Años 90 Aunque te parezca mentira el blues estaba de moda en Buenos Aires La Holacan Blues musicalmente hablando, ¿no? Las Black and Blues, mediados de la década del 90. Del blues viene también el conejo Jolivet con la guitarra y toma la participación de un mito viviente, Morris Mauricio Viravent. Año 2015, hace poco. Morris con electricidad blusera. Los artistas son sirvientes del dinero. La televisión negrera esclaviza a costo cero. Los actores son lacayos de la plutocracia triunfal. Y los plebeyos adoran el fútbol o al nuevo opio fatal. Ahora que los blancos son tribus de soldados, tatuados y quemados por la publicidad. La moda, un impuesto de modistos prosexuales y varios intelectuales autoglorificados en el caos y la nada. Nada. Ahora que el público rebuzna, aúlla y grita como un bruto ignorante en el barro del dolor. Ahora que el heroico es un chiste del destino. Romper una guitarra. Un cálculo burgués de la especulación Que actores y directores yanquis y latinos Son los violadores, asesinos Autores intelectuales de la inseguridad actual Ahora que los críticos vendidos a las corporaciones Del sí, del no, del más y del menos Repiten mansamente las frases de sus Jefes consagrados y ríen y lloran al compás de sus sueldos en el insomnio culposo de la oscura trágico media latina la muchedumbre abandonada a su suerte aúlan a la deriva ya no saben si su vida es la curva indiferente del mal o la recta final del destino fatal No se guardó nada, Mauricio. Mauricio Viraben, no te confundes. Momento de crónica 2015 junto al Conejo Jolivet. Otra crónica muchos años antes, año 90, el Fito Pais en una versión en crudo, ¿eh? pre-disco. El Chico de la Tapa crónicas urbanas, vos estás lejos de todo este infierno, pero está bueno escucharlo la intro la hacía, la intro que pisé la hacía Alejandro Rapilleta pero por arte y magia de la radio si la pisé la podemos escuchar de vuelta ¿verdad? Era un policía Ordan Pichetta, en la ficción de Páez Cuando Páez hacía cosas lindas, ¿eh? porque fito Un par de canciones, la primera es una reversión, canta Goldín, alguna vez escribió Espineta. Precisamente del disco Junto a Paz en el 86, Rubén Goldín, en el extremo de la calle. O sea, todos estos años de gente. de fotografías de ciudad, ¿no? Estos años de gente. Con un aire más litroleño que la original. Estos años de gente. Por supuesto, dentro del pop. Desfallece sin nombre. Un poco también, ¿no? Y nos vamos ahora a uno de esos casos extraños de tipos que hacen un gran tema y otros no tan buenos. Fernando Ulivi, Montevideo. Maldita suerte de mujer, ah, pensó al sentir. Se cuadras del lugar década del 90, la base de los instrumentos, la historia, Fernando, Ulivio acaso todos no somos fotografías en desorden. ¿Con qué seguimos? El extremeño y la portuguesa. Acá diríamos el gallego y la portuguesa, una canción Tan chiquita como inconmensurable, Dulce Pontes canta. Después, primero Luis Pastor, que es el autor. Lluvia de mayo. Lluvia de mayo moja mi cuerpo, mi alma. Acá no hay mucho rastro del tiempo, sonoramente hablando. Puede venir de cualquier parte, ir hacia cualquier lugar La fusión de estos dos está muy bien hecha Y la música y la letra vuelan debajo Estoy esperando un barco Que me lleve a tu pensamiento tu... Día de mayo porque esta tristeza en mi dupla, ahora en este caso, pareja en la vida real, ni más ni menos, escribe Lacho Estol, canta Dolores Sola. Nos tenemos que ir, porque en el barrio labura un chorro que se parece a mí, y el comisario me la tiene jurada, aunque se supo que no hice nada. maar no, pero es peor porque tengo cara. Nos tenemos que ir porque el lucito me dejó el Fiat que se lavanca y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes, uno que esté por ir. Aunque chito de tierra que quiera ser tortura. Zuidas, je bent daar niet zo'n en el peaje La última canción entera de esta tarde le corresponde a Eduardo Darno Jans en vivo hace milenios. En vivo 1997, si mal no recuerdo, el Darno que no quiere empezar a cantar porque no encuentra los anteojos, cosa que le pasa a todo el mundo. Prosa se llama el tema. Sí, claro. El bajo lo ponía Carlos da Silveira Entre los labios Levemente lila De aquella muchacha desolada Aprendí la canción Del desamparo La inconmensurable lírica la conviene a darnos chance En la oreja azul del bichicome Escuché el murmullo lastimado De la canción del último abandono Y canciones y canciones. Mi dentadura tristeció con ellas. Y mi garganta se amigó con ellas. Con ellas. Diele tocaron para mí por madrugada ese cole es lados de mi miedo la mujer colgada de nada una blanca Me enseñó las canciones, me enseñó las canciones, me enseñó las canciones del feliz. distance La letra de la lenta prostituta, la maestra de todos mis errores. Medias negras y penumbre tuelta y medias negras. canción de la sonrisa y me deben ventagramas de esperanza y me deben 2gramas de esperanza y me deben ventagramas de esperanza Alles deze, en waar ¿Quién encontrará Entre huellas que la tierra tesoró Un reflejo blanquecino De garganta sin canción En la luna del espejo Veo a mi sombra preguntar aquel sitio del olvido, anestesia donde está. De secte sint amor de riseta fue feliz Pasó tres meses de amarguras graves y tras sufrir se Mm -hmm. Enamorado luego de la histérica Luisa, una rubia muy sentimental, se enflaqueció se fue poniendo tisico. Y al año y medio más se fue con, un rumor y con las de little help from my friends, I get by, I'm gonna try, I get by, I get by, with a little help from my friends. encantado de la vita filósofo sutil al Leopardo de Jo y a Schopenhauer in <risas> en un rato de su vida para siempre ZANG EN MUZIEK Me quedaría un rato largo con el Darno y sus canciones, y canciones, y canciones. Qué género absolutamente sobrevalorado, pese a toda la maquinaria de mercados y demás, que es la canción, ¿no? Este es terrimos Y sin embargo, eh, recurren a viejas canciones para revitalizar carreras y demás. Conversiones. Pero el alma es la historia, el alma es la canción. El pequeño formato. De letra, y música encerrando la historia, encerrando lo que te cuento. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Gracias, 93.5 Álvarez. Cosas parecidas a estas podés escuchar todo el tiempo por www.clubderadio.blogspot.com. La puta en el bar. Mi nombre es Carlos Bonano. Cada tarde como esta, un encuentro como este. Una vez por semana, ni más ni menos. Están sembrando miedo en toda la ciudad. Así que ya sabes, dentro de 7 días nos volvemos a encontrar. Este ritmo sabroso. Si no se rompe nada, si está todo más o menos igual, acá estaremos. Mientras en la tele están los mismos deseos. Muy buenas y muchas gracias. Fuera del show, solo el poder hogando siempre la verdad, solo una bolsa mientras se dentro de la llave, solo una madre llorando no cocinar, solo mi coborra tirado en la calle, solo arrancó en la tele, solo agarro en la tele, quien tú sabes, quién tú sabes, quién tú sabes, está este ritmo sabroso.